Dígale que está a su lado. Es una m i t z v a estar alegres en Shabbat. Dígaselo nuevamente. Es una m i t z v a estar alegres en Shabbat. Abinu Malkeinu, te damos gracias porque tu s h e c h i n a tu presencia, está en este lugar. Gracias porque tu Ruach. Está en medio de todos nosotros. Gracias porque tu, dabar, tu palabra, Yeshua HaMashiach, está en nuestra mente y en nuestro corazón, llevándonos a todo entendimiento de tu voluntad. Que cada día podamos obedecer y cada día podamos ser corregidos y ser perfeccionados para estar delante de tu presencia. Así como lo fue nuestro Mashiach, Yeshua. En todo momento podamos reflejarnos juntamente con Él. Bendito eres, Padre, y bendito es tu nombre. En los méritos de Machiah j e s ú a amén y amén. Pueden tomar asiento. Es una bendición poder llevar. Esta para allá, esta porción de la t o r á b v a y e Shev, para los que e s t u d i a r o n en el estudio con el rabino el día miércoles, y se asentó, se asentó, hizo lugar, se quedó, estuvo allí. Es importante que esta para s h a usualmente siempre es reflejada, enseñada en base a la vida de j o s e p a cómo él fue llevado a Misraim y todo lo que aconteció con los sueños, y cómo, él, cómo esos mismos sueños que él tenía. Que no compartió a tiempo ni de la forma más adecuada, lo llevó justamente a Misraim de la forma en que lo llevó. Sus hermanos, en cierto modo, lo traicionaron y lo vendieron, y fue esclavo en Misraim. Pero la promesa del Eterno estaba en su vida. Y... El que todos tengamos un sueño nos hace diferente. Todos tenemos un sueño, todos soñamos con algo. Nosotros no existimos porque existimos, nosotros estamos aquí porque tenemos un propósito. Debemos estar claros en cuál es el propósito para el cual yo estoy aquí hoy. El que usted se levante cada día tiene que significar no solamente un agradecimiento al Eterno, sino también si está cumpliendo el propósito que el Eterno ha puesto en su vida. No podemos vivir por vivir o dejarnos llevar por la corriente de la vida sin un propósito. Todos tenemos un propósito. Dentro de ese propósito está el sueño. Todos tenemos un sueño y nuestros sueños deben ir acorde a ese propósito. Pero yo no voy a tratar el tema de Joseph. Yo voy a culminar de la p a r a s h a anterior que había dado la vida de Jacob. Y quiero culminar justamente este estudio de Jacob, que es tan importante y tan trascendental, porque todos nos sentimos identificados con Jacob. Cuando decimos el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, también tenemos que decir el Elohim de Jacob. Para poder ser llamados hijos de Dios, hijos del Eterno. Tenemos que entender que nosotros debemos conocer al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac y al Elohim de Jacob. Elohim de Abraham, Abraham fue el primero, fue el que fue escogido, fue el que fue apartado para empezar una promesa que el Eterno le tenía: que era hacer un pueblo de él. Le iba a dar una tierra y le iba a dar una descendencia. Él fue el primero que tuvo que morar en Canaán, que tuvo que hacer los tres primeros altares en los tres lugares de Canaán, que hablan sobre la vida de cada uno de nosotros y cómo debemos pasar esos lugares que pasó Abraham. Esos lugares que pasó Isaac y esos tres lugares que pasó Jacob. Estamos hablando de Siquem, de Betel y de Hebrón. Fueron los tres lugares por los cuales pasó primeramente Abraham, Isaac, su hijo, y también Jacob. Quiero que para los que estén anotando, vamos a. Dar unos cuantos puntos. Cuando Jacob regresa a Canaán, el Eterno quería que Jacob volviera a la tierra de sus padres, pero él permaneció en Siquén. Siquén era solamente la primera parada del camino a Canaán. Estamos hablando después que él tuvo el encuentro con su hermano Esaf. Cuando lo que vimos la parashá pasada, cuando él tuvo el encuentro con su hermano e s a v donde、eh, los dos se pidieron perdón, por así decirlo,、eh, donde Yaakov había sido、eh, tocado en el muslo cuando luchó con el Malahín del Eterno, porque aún confiaba en su fuerza. Y de hecho, ese lugar se llama Peniel, que es un encuentro cara a cara con el Eterno. La vida de cada creyente puede suscitarse muchísimas cosas, pero hay un momento en la vida de cada creyente que tiene un encuentro cara a cara con el Eterno. Y cuando ese día llega que tenemos un encuentro cara a cara con el Eterno, Él doblega nuestra vida. Él nos toca en el lugar más fuerte. Él nos quebranta para poder empezar a ser transformados en lo que Él quiere y no en lo que nosotros queremos. Cuando nosotros empezamos a entender que estamos siendo transformados por el Eterno, es porque hemos pasado por peniel. Cuando nosotros somos rebeldes y no somos transformados por el Eterno, es porque simplemente no hemos pasado por p e ñ i e l No hemos tenido un encuentro cara a cara con el Eterno. Cuando nuestra vida es transformada, es trastocada, solamente es cuando vemos cara a cara, tenemos un encuentro cara a cara con el Eterno. Ahora se tiene que preguntar: ¿he tenido yo un encuentro cara a cara con el Eterno? ¿He pasado yo por, por ese peniel, ese lugar en el cual yo he luchado con el Eterno? Saben, Yaakov、no、es, está escrito en la Torah que él lucha con el Malahín, él lucha con el mismo Elohim. Pero todos pasamos eso mismo cuando tenemos un encuentro cara a cara con el Eterno. Porque empezamos a luchar con nosotros mismos. Empezamos a luchar con lo que muchas veces nos lleva al Yeseh h a r á esa tendencia al mal. Confiamos en nuestra propia fuerza. En que nosotros podemos resolver todo, en que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera para agradar al Eterno. Pero entonces, en la fuerza en la cual nosotros confiamos, en, la, en el lugar que más nos sentimos cómodos, cuando tenemos un encuentro cara a cara con el Eterno, Él trastoca ese lugar. Y nos dice: No eres tú, soy yo.、Amén. Y es cuando nuestra vida empieza a ser transformada. No es cuando usted ha aceptado la palabra, no es cuando usted ha aceptado la Torah. Y cuando digo aceptar la Torah, es cuando usted ha aceptado a Yeshua, a m a s í a s en su corazón para que sea transformado. No es el día que usted ha aceptado las mis v o s del Eterno. No es el día que usted ha aceptado seguir el camino del judaísmo agradando al Eterno. No. Es el día que usted tiene un encuentro cara a cara con el Eterno, que su vida empieza a ser transformada. Porque si vemos la vida de Abraham, la vida de Isaac y ahora que estamos viendo la vida de Jacob. Cuando Jacob huye, cuando hizo el engaño para, la, para obtener la bendición de la primogenitura, y tuvo ese sueño en el lugar de Betel, dice que tuvo un miedo terrible, y él dijo: Este es un lugar terrible. Y él dijo: Este es un lugar terrible porque él no conocía al Eterno. El Eterno se le reveló en un sueño. Y pasa todos esos años donde Labán, todo lo que él tiene que trabajar por, por la mujer que amaba, y todos los negocios que tuvo que hacer con Labán, y cómo fue prosperado por la gracia del Eterno, cómo fue su vida empezada a ser vivaz, todo lo hacía por su fuerza. Astuto, él sabía cómo hacer las cosas, él supo cómo ser prosperado, él hacía las cosas y el Eterno lo bendecía. Pero ese no era el propósito del Eterno en su vida. Cuando él regresa a la tierra de Canaán a tener el encuentro con Esaú, su hermano Esaú. Y un día antes tiene ese encuentro con el ángel del Eterno. Él aún confiaba en su fuerza. Y él aún confiaba en las cosas como él debía hacerlas. Pero al luchar con el Eterno, el Eterno trastoca lo más fuerte de él. En lo físico, dice que es en el muslo donde estaba su fuerza. Pero en su vida. Estaba siendo trastocada, diciendo: No eres tú, no es tu viveza, no es los atajos que tú quieres agarrar. Soy yo el que quiere transformar tu vida. Ya deja de hacer y deja que yo haga. Cuando Jacob es tocado y es trastocado, su vida empieza a A tener una transformación. Y lo que él solucionaba de una forma con su fuerza, empezó a confiar en el Eterno. Y empieza una serie de pruebas en la vida de Jacob. s i q u e n cuando vemos que él, después que deja a Esaf, Fue el primer lugar donde él llega. Siquén era solamente la primera parada del camino a Canaán. No obstante, Jacob se radicó allí. Primero edificó una casa en Sukkot. Luego compró una parte del campo, plantó su tienda y erigió un altar en Siquén. Y lo llamó el Elohé Yisrael, que significa el Elohim de Israel, como lo vemos en la t o r á Todavía él no llegaba a Betel ni llegaba a Hebrón. Solo había llegado a Siquem y se había quedado allí. Jacob no solo moró allí, sino que también compró una parte del campo. Esto muestra que él no era suficientemente fuerte y que no había aprendido la lección como debía. No había llegado a la etapa de la perfección. El Eterno lo quebrantó gradualmente, como lo vamos a ver. Este quebrantamiento y obra que el Eterno hace a través de su r u g a c llevaron a cabo paso a paso la transformación de Jacob, en la cual nosotros debemos sentirnos identificados. Cada día el Eterno nos va transformando para ir perfectos delante de su presencia. Amén. Aunque no estaba bien que Jacob permaneciera en Siquén, edificó un altar allí e invocó el nombre del Eterno y proclamó que Elohim era el Elohim de Israel. Esto manifestaba un progreso. Ahora, el Eterno no solamente era el Elohim de Abraham y el Elohim de Isaac, sino también el Elohim de Israel. Esto quiere decir que él. Es nuestro Elohim. Y debemos aferrarnos a esa palabra día a día. Ahora podía expresar esto sin ninguna duda. Había progresado un poco más. Ya Él estaba reconociendo que el Eterno era el Eterno de Él. Y ese es uno de los primeros pasos que nosotros debemos entender. Cuando reconocemos que Él es nuestro Elohim. ¿Sí? Amén. Eso nos recuerda a que cada día, cuando nosotros decimos el Shema, estamos reconociendo que Él es nuestro Elohim y que somos uno con Él y Él uno con nosotros. Amén. Vemos que Él pasa cuando la hija de Jacob es deshonrada en la tierra justamente de Siquén y dos de sus hijos mataron a Siquén. Y a todos los varones de la ciudad. Esto puso a Jacob en una situación muy difícil. Fue entonces que el Eterno lo llamó a ir a Betel, como lo vemos en el capítulo 35, 1. Quiero ir un poquito antes a la para s h a anterior para poder tocar esta para s h a El Eterno lo disciplinó y luego lo guió. Jacob deseaba vivir en Siquén. Pero el Eterno no lo dejaría quedarse en Siquén por mucho tiempo. Por eso siempre debemos preguntarnos: ¿acaso esto que estoy haciendo es la voluntad del Eterno? Todo está dentro de la voluntad del Eterno. Pero lo que hagamos hoy, temporalmente, si el Eterno tiene un propósito para nuestras vidas, nos va a trasladar a otro lugar. Como ya dijimos, Abraham vivió en tres lugares diferentes: en Canaán, en Siquén, en Betel y en Hebrón. En ellos edificó altares. Estos tres sitios tienen todas las características de la tierra de Canaán y las cuales debemos pasar nosotros también. De hecho, representan la tierra de Canaán. Después de Peniel, el Eterno llevaría a Jacob por la misma senda De Abraham a b i n o Primero en Siquem, luego en Betel y finalmente en Hebrón. Abraham había pasado por estos tres lugares y el Eterno guió a Jacob por estos tres lugares también. Después de Peniel, el Eterno lo guió a Siquem, luego a Betel. Peniel y Betel se complementan el uno al otro. En Peniel el Eterno le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y en Betel también le dijo: Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. En otras palabras, cuando tenemos un encuentro con el Eterno, el Eterno nos da un comienzo y nos dice: ¿Quiénes vamos a ser? Pero cuando estamos en Betel, en casa del Eterno, el Eterno nos confirma y nos dice quiénes somos. Y en la vida de Jacob pasa eso justamente. En b e r e s h i t 35.1 leemos, el Eterno le dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Eterno que te apareció cuando huías de tu hermano Esaf. El Eterno le dijo que subiera a Betel, un lugar que tocaba al corazón de Jacob de modo particular, pues allí fue donde tuvo el sueño y donde el Eterno se le apareció por primera vez en sueño. Como ya hemos dicho, Betel quiere decir casa del Eterno, casa de Elohim, casa de Dios, y representa la autoridad de Yeshua Hamashiach en nuestra vida. También representa la vida que tenemos en el cuerpo de Mashiach, en medio de la congregación, en medio de su pueblo. En esta casa no debe haber contaminación, pecado ni nada contrario a la voluntad del Eterno. Es por esto que Jacob, al subir a Betel, le dijo a su familia y a los que estaban con él, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Como lo vemos en el versículo 2 del capítulo 35. En otras palabras, para poder subir a casa del Eterno, o sea, a Betel, tenían que abandonar todo lo que tuviera que ver con ídolos. Lo que el Eterno hizo en un principio lo confirma en su palabra posteriormente. Porque Betel es j e r u s a l é n es casa del Eterno, es donde se levanta el templo de adoración. Y la palabra nos dice posteriormente que todos debían subir al templo a adorar al Eterno. Y hay una reacción en nosotros que cada vez que vamos al lugar santo, por lo menos aquí en la k e j i l a cuando vamos a celebrar Shabbat o alguna de las convocaciones, despojarnos de todas las cosas que pueden ser contrarias al Eterno. Cuando nosotros vamos a estar en la intimidad con el Eterno, nosotros también buscamos de despojarnos de todas las cosas que pueden ser Entorpecer nuestra intimidad con el Eterno. Así que no es cuando es erigido el templo que ya el Eterno dijo todo esto. Ya esto pasaba con Jacob, y esto pasó con Abraham, y pasó con Isaac. Entonces, nosotros, los hijos del Eterno, debemos conocer al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac y al Elohim de Jacob. Y pasar por los caminos que ellos pasaron para nosotros ser llamados a ser pueblo suyo. Maru h a s e m En Siquem, Jacob enterró debajo de una encina los dioses ajenos y todos los a r c i l l o s Que tenían justamente adoración a estos ídolos. No es que te va a llegar y va a enterrar a todos los zarcillos. Porque hay algunos que a veces quieren hacerlo todo como lo dice la Torah. Tienen que interpretarla, estudiarla. Vayan a la enseñanza de nuestros sabios de bendita memoria para entender ciertas cosas de la Torah escrita en la Torah oral. En otras palabras, para poder subir a Betel. Tenían que abandonar todo lo que tuviese que ver con los ídolos. Siquén significa la fuerza del hombro, la fuerza. Siquén es el primer lugar en la tierra de Canaán en la cual somos fuertes y hacemos cosas por nuestra propia fuerza. En la vida de un ser humano y de un creyente, sobre todo, hay estos tres lugares, debemos pasarlo. Y uno va a ser el lugar de la fuerza, en la cual venimos con ímpetu, en la cual decimos,、wow, ahora s í yo entro al judaísmo y me circuncido y quiero、eh, hacer todas las mis votos. ¿Mm? Ese yo quiero, lo estoy haciendo con mi fuerza. Porque es el ímpetu, lo quiero hacer con fuerza. Quiero entrar en la tierra de Canaán, quiero hacer las cosas. ¿Mm? Y Jacob aprovecha esa misma fuerza y haciendo transformado, empezando esa transformación por el Eterno. Cuando tiene un encuentro cara a cara y el Eterno le dice: No, tú no te vas a quedar aquí en Siquén, ven a Betel. Es el lugar donde yo te di por primera vez en sueños. La promesa fue la primera vez que yo me dirigí a ti. Y Jacob, con su fuerza, le dijo a su familia y los que estaban con él, saca todos los ídolos y todas las idolatrías que tienen para poder acercarnos a casa del Eterno. Y esa debe ser la actitud, no solamente nuestra. Ahí dice que a toda su familia y a todos los que estaban con él. Ahí no dice que solamente él. Nuestra responsabilidad es decirle a toda nuestra familia y a los que están con nosotros que deben dejar la idolatría para poder ir a casa del de Eterno. Amén. Porque hemos sido apartados. Y porque ya no somos idólatras. Amén. Si quien significa la fuerza del hombro, en otras palabras, Yeshua h a m a s h a c en la Torah, se encarga de nosotros, se encarga de los ídolos, se encarga de los pecados y de todas las cosas que nosotros no podemos eliminar. El encinto de Siquén denota las riquezas de i s a a c Nos muestra que allí se le da fin a todo lo que nos es contrario. En Siquén, Mashías tiene el poder necesario para ponerle fin a todo esto. Su hombro es lo, que es lo suficientemente fuerte para cargar con todas las responsabilidades. No es con nuestra fuerza. En Siquén queremos. Hacer las cosas por nuestra fuerza. Pero el p i c a d o no lo vamos a eliminar con nuestra fuerza. Debemos reconocer que es a través de m a s h í a s Yeshua, el que libró esa batalla por nosotros. Y reconociendo eso, entendemos que es por la fuerza de m a s h í a s Y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Siempre dándole la gloria al Eterno por eso. No en nuestra propia fuerza. Betel es la casa del Eterno y solamente pueden permanecer allí los que tienen una conducta y una vida limpia. Todas las cosas inmundas deben ser eliminadas antes de que subamos a Betel. El Eterno exige que tengamos una vida limpia tanto a nivel individual como a nivel de pueblo, de congregación. En Betel no se admiten cosas inmundas. El cuerpo de Mashiach es el mismo. Y solo en Mashiach puede permanecer su cuerpo. Todo lo demás tiene que ser abandonado en s i q u e m Cuando nosotros empezamos a entender eso, debemos dejar a un lado todas esas cosas. Y entender que a través de Mashiach, a través de su Torah, de la Torah viva, podemos dirigirnos a casa del Eterno. Para que Él pueda empezar a hacer su obra en nosotros. Dice el versículo 5: y salieron, y una vez que Jacob confió en el poder del Eterno, e hizo al lado todo lo que no glorificaba a Él, emprendió su camino. Después de haber enterrado los ídolos, los zarcillos, y todo aquello que podía contaminarlo a Él y a su familia, entonces fue que Él emprendió el camino. Entonces, paso número uno es que el Eterno nos llama a su casa. Paso número dos: lo que debemos hacer nosotros es desarraigarnos de todas las cosas inmundas que pueden hacernos acercar al Eterno. Paso tres: después que hayamos desarraigado, enterrado todas esas cosas y entendiendo que es a través de m a s í a c Yeshua que nos dio la victoria. Entonces podemos emprender el camino a casa del Eterno en Betel. Dice el versículo 6 y 7. Y llegó Jacob a luz. A luz, ya esto lo hemos hablado con los caballeros. Que lo que está escrito ahí en la t o r á no es luz de luz de iluminación. Fue que el que transcribió, escribió luz de la fonética. Luz en hebreo significa, ¿qué significa? Almendro, exactamente. Almendro, que es el lugar de Betel. Y todo el pueblo que con él estaba llegó con Jacob, el 6 y el 7, a Betel y edificaron allí un altar. Y llamó a aquel lugar, confirmándolo, Betel. Porque allí se le había aparecido el Eterno cuando huía de su hermano. En aquel momento Jacob dio un paso más. En Siquén le dio el lugar al nombre que decía Elohei de Israel. El Eterno de Israel. Aquí lo llamó el Betel, Casa del Eterno. En Siquén él se dirigió al Eterno como el Elohim de Israel. Y aquí como el Elohim de la casa de él. Jacob pasó por la experiencia individual. A la experiencia de pueblo, porque cuando él fue la primera vez para Betel, él fue con una mano adelante y una mano atrás. Él se fue sin nada y no tenía nada, estaba él solo. Pero vemos ahora que él regresa con un pueblo: él regresa con sus dos esposas, sus dos concubinas y todo ese poco muchacho. ¿Mm? Ya son un pueblo. Entonces ya no es la vida de Jacob solamente, es la vida de Jacob y de todo el pueblo al cual el Eterno le había dado la promesa de descendencia. De hecho, en Jacob podemos ver las promesas que habían, habían sido dadas a Abraham y a Isaac, porque Abraham tuvo solamente a Isaac y Isaac tuvo a Esaac y a Jacob. Pero Jacob,、eh, ese sí tomó la palabra pecho. Y ese sí hizo descendencia. ¿Ah? Ese sí hizo la labor que el Eterno le había dicho de hacer descendencia. De hecho, ya Jacob prácticamente tiene un pueblo. Entonces, estando en Betel, ya no es él solo. Es él y su pueblo. El pueblo del Eterno que le había dado la promesa. Entonces. Vemos aquí que ya la experiencia de Jacob pasó de ser individual a ser una experiencia de pueblo. Y eso es lo que nos e n s e ñ a aquí la Torah. En Siquén conoció al e Eterno como el Elohim de Israel, pero cuando llegó a Betel, conoció al Elohim como el Elohim de su casa. Así que a los caballeros que tienen familia, el Eterno los escoge a ustedes y los hace pasar una experiencia. Pero cuando ustedes son llamados y a entrar en el camino de la t o r á como debe ser, ya no son ustedes solos, son ustedes y su familia para que puedan estar en casa del Eterno. Amén. El Elohim no solamente era el Elohim de Jacob, el Elohim de Israel, sino que también era el Elohim de toda su casa. Ya él empezó a ampliar el propósito que el Eterno tenía sobre su vida. Aquí el Eterno se aparece a Jacob en Betel por segunda vez. Esta aparición fue diferente de la primera. La primera vez el Eterno se le apareció en un sueño. Esta vez se le apareció en persona. Cuando leemos el versículo 9 al 10, dice: Apareció otra vez el Eterno a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo y le dijo Elohim: Tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. En Peniel, el Eterno comenzó a cambiar el nombre de Jacob por Israel. Pero fue en Betel que se llevó a, cambio, a,、eh, a cabo el cambio total de su nombre. O sea, lo confirmó, lo que hayamos dicho en un principio. Lo que comenzó en Peniel se cumplió en la casa del de Eterno, dentro de las promesas. Dentro de la Torah, cuando usted fue llamado, es ahora que usted está siendo confirmado y es ahora que el Eterno está haciendo la obra en su vida. Cada vez nos sentimos más como Jacob, ¿verdad? Baruch Hashem. En Peniel, el Eterno quitó de medio la vida natural de Jacob, actuó en él y le dio un golpe mortal. Después de la experiencia de Peniel, solo quedaban vestigios de su vida natural. Ya no era tan fuerte como antes. Lo que había comenzado cuando él fue iluminado en Peniel, al llegar a Betel, a la casa del Eterno, fue perfeccionado. Diga perfeccionado. perfeccionado. Debemos ser. Perfeccionado. Amén. El quebrantamiento de la vida natural a nivel individual. Es el punto de partida de Israel, mientras que el conocimiento que se obtiene del cuerpo de Mashiach en la casa del de Eterno es la perfección completa de Israel. La experiencia de Peniel comienza con la iluminación y el despojo de la vida natural de cada uno de nosotros. Y concluye en Betel, en la casa del Eterno, donde empieza a perfeccionarnos. El Eterno le dijo a Jacob: Yo soy el Shaddai. Y vemos una de las palabras más fuertes, de los nombres más fuertes, del cual es revelado y se lo revela a Jacob. Yo soy el omnipresente, yo soy el omnipotente, yo soy el poderoso, yo soy el Shaddai. Porque le está confirmando la promesa que le fue dada a Abraham, a Isaac y en Jacob es multiplicada esa promesa. Jacob oyó aquí en Betel lo que no había oído en Peniel. En Peñiel fue él quien preguntó por el nombre del Eterno. ¿Se acuerdan cuando en Peñiel y al colegio, ¿y cuál es tu nombre? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Mas el Eterno no le quiso responder. Aquí en Peñiel, cuando es confirmado, sí le da un nombre y le dice: Yo soy el Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso. Wow, qué tremendo. Cuando nuestra vida es transformada y cuando nosotros obedecemos al Eterno, el Eterno se revela en nuestra vida. El Eterno nos enseña sus secretos. El Eterno nos muestra sus caminos a profundidad. Vemos cómo la vida de Jacob empieza a sumergirse dentro de la intimidad de la comunión con el Eterno. Wow, qué hermoso. Y allá debemos ir todos. Cada día adentrarnos en esa intimidad para conocer cada día la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Para poder entender el propósito en nuestras vidas. No que andemos caminando, un día despertamos y. Y bueno, gracias Eterno, porque me has permitido que mi espíritu y mi alma vuelvan a mi cuerpo y, y ya. Y pasa el día, compro las la, mis bots. Y después me a c u e s t o y le doy gracias al Eterno por ese día. Tenemos un propósito. Y la única forma de entenderlo, porque ya nosotros no somos bebés de pecho. Debemos ir caminando, debemos ir profundizando, debemos ir avanzando. Y entonces no es solamente darle gracias al Eterno, porque Él nos ha devuelto el alma y el espíritu a nuestro cuerpo en la mañana con el Modianí. O decir unas oraciones solamente. Es una intimidad que debemos tener con el Eterno. Una comunión y una comunicación con el Eterno. Cuando nosotros empezamos a experimentar eso cada día, entonces podemos entender el propósito en nuestras vidas y por lo cual nosotros estamos pasando. Y Jacob nos muestra. Con todo esto, que él empieza a profundizar en los caminos del Eterno y todo lo que el Eterno le hace pasar para que su vida pueda ser transformada y perfeccionada para un propósito. Cuando empezamos a estudiar la vida de Jacob, más de uno decía: Oye, pero es que Jacob era un vivaracho, un suplantador. Él agarraba tajos. ¿Mm? Él, él, él, él y nosotros. ¿Acaso nosotros no hemos tenido ese Jacob en nuestras vidas? ¿Ah? Si retrocedemos el tiempo, ¿cuántos atajos no tomamos? ¿Mm? ¿Cuántas cosas no hicimos como Jacob? ¿Cuántas veces habremos escuchado, no, es que tú eres igualito, tú no cambias? ¿Mm? ¿Cuántas veces estudiando la vida de Jacob dijimos, no, es que este hombre es tremendo, ese no, se va a hacer así y así será toda la vida? m a s sin embargo, estudiando la vida de Jacob, hemos podido ver cómo el Eterno fue transformando su vida poco a poco. Y cuando escuchamos esa transformación, nos sentimos reflejados. Porque yo sé que más de uno de nosotros, al retroceder el tiempo y hace unos años atrás, no imaginamos estar hoy, cómo pensamos hoy y cómo nos sentimos hoy delante de la presencia del Eterno. Podemos cometer o podremos cometer tal vez algunos errores como los del pasado, pero inmediatamente hacemos una restricción y lo que no hacíamos antes de meditar y de ponernos a cuentas con el Eterno, ahora lo hacemos, y eso es parte de la transformación del Eterno, y eso es lo que quiere el Eterno en nuestra vida. También le dijo: Yo soy el Elohim, el Shaddai. Mire, la, mire, es que la promesa es tremenda. Si usted cree que la promesa, cuando la escuchamos en Abraham, era tremenda. Cuando la escuchamos en Isaac, era tremenda. La de Jacob es tremenda. La de Jacob es el doble, es más grande todavía la promesa. Le dice: Yo soy el Shaddai. Crece y multiplícate. Bueno, ya él había avanzado en esa parte. ¿Ah? Te haré de ti una nación y un conjunto de naciones. Para los Moiseses que piensan que solamente es Judá, que solamente es Israel, solamente los de sangre, aquí dice un conjunto De naciones, o sea que la promesa es con Israel y con todos los que están en la palabra del Eterno. Entramos todos dentro de esa promesa. Amén. Hemos sido injertados en esa promesa a través de Mashiach, Yeshua. Haru Hashem. Ese es un propósito, entender eso. La tierra que le he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré esta tierra. Esto muestra que el Eterno había obtenido un nuevo vaso en Jacob. Ahora tenía un pueblo en la tierra que podía cumplir su propósito. Después de decir esto, El Eterno se apartó de Él, como lo dice el versículo 13. En su encuentro anterior con el Eterno, Jacob erigió una piedra por columna, derramó aceite sobre ella y llamó el nombre del lugar Casa del Eterno Betel. En aquella ocasión tuvo miedo y sintió que el lugar era terrible. Al encontrarse de nuevo con el Eterno, Jacob vuelve a erigir una piedra y también derrama aceite sobre ella como una libación, como lo vemos en el versículo 14. Estamos en el 35, 14. Una libación es una ofrenda de vino, que eso significa gozo. Y ese lugar terrible pasó a ser un lugar de gozo. Y cuántas veces, cuando hemos estado en la presencia del Eterno, hemos pensado que estamos en una, en una situación terrible. Y después volvemos a pasar por ese lugar y se volvió un lugar de gozo. El Eterno siempre será el mismo. El Eterno nos va transformando y lo que para nosotros en un principio era terrible, después se volvió gozo. Y estar en su presencia se vuelve un gozo. Porque estamos y estamos siendo transformados por Él. Amén. r u c a s e m Este gozo. Anteriormente Él se sintió aterrorizado. Cuando se encontró con el Eterno. Pero ahora que Él empieza a conocer al Eterno. Y el Eterno le da un nombre. Ahora está gozoso. Esto nos muestra que al ser salvos, nuestra alabanza en el Eterno tiene un cierto sabor. Y el Eterno pone fin a nuestra carne. El sabor de la alabanza es otro: algo que nunca uno puede experimentar sin pasar por la experiencia de conocer al Eterno. Cuando conocemos al Eterno, Lo que no es desconocido de Él empieza a ser conocido para nosotros y sentimos gozo, sentimos alegría. Cuando experimentamos el camino de la Torah, solamente podemos sentir gozo y alegría. Porque aún cuando estábamos pasándola, ¿se acuerdan la vez pasada que hablamos de la p a r a s h t a El gozo de nuestra vida no es después de haber pasado la disciplina. El gozo de nuestra vida debe estar en medio de la disciplina. De La disciplina cuando empezamos a tener esa comunicación íntima con el Eterno y nos profundizamos en su Torah, entonces el gozo llega a nuestra vida y esa misma situación que estamos pasando la podemos aceptar con gozo porque entendemos que todo es para bien y porque el Eterno tiene un propósito para nuestra vida y lo que estamos pasando es algo para su propósito. Amén. Leemos en el versículo 16: Después partieron de Betel, o sea, él no se queda en casa del Eterno. ¿Mm? Nosotros tenemos un cara a cara, un peniel. Después, el Eterno, cuando hemos tenido un cara a cara, creo que todos hemos pasado ese proceso. Cuando hemos tenido ese encuentro con el Eterno. También entendemos que también tenemos fuerza, que llegamos a Siquén, que queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Pero debemos entender que esa fuerza no es nosotros, sino Esaú, a j a m a s h í a que ya lo hizo por nosotros. Y después que entendemos eso, que no es que nosotros vamos a limpiarnos de pecado, no, nosotros debemos dejar todas las cargas en Él. Porque ya Yeshua, Ajamachía, llevó Todos nuestros pecados y nuestra responsabilidad es dejarlo allí en Siquén, enterrarlos en Siquén para poder ir en santidad a Betel. Pero nosotros no podemos quedarnos en Betel. En Betel es un momento de transformación, de confirmación. El Eterno te confirma en las convocaciones, no dice que subirán a Jerusalén y se quedarán y vivirán ahí. Dice que en cada convocación nosotros debemos ir a Jerusalén, adorar y luego nos regresamos. Pero, ¿cuál lugar es el que debemos habitar? El lugar más hermoso. Este lugar se llama Hebrón. Dice el versículo 16: Después partieron de Betel. Y dice el versículo 27, después añade: Después vino Jacob. A i s a a c su padre en Manre, en la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y estaba habitando i s a c su padre. ¿Mm? Una vez que Jacob llegó a Hebrón, el Eterno había perfeccionado su obra en él. Desde entonces habitó en Hebrón, el lugar donde habían morado Abraham e Isaac su padre. Hebrón significa, anótelo bien, permanecer en comunión con el Eterno. Entonces, cuando confiamos en nuestra fuerza y entendemos que no es nuestra fuerza, sino es a través de Mashiach, es s i q u e m El Eterno nos llama a su casa, primero despojándonos de todas las cosas malas, para poder ir y adorarle. Y santificarnos delante de Él. Y después que nosotros hemos sido santificados por Él a través de Mashiach Yeshua, empezamos a vivir en Hebrón, que es una verdadera comunión con el Eterno. Y es donde nos empieza a mostrar su propósito en nuestras vidas. Diga, yo quiero vivir en Hebrón. Yo quiero tener una comunión íntima con mi Padre todos los días. Amén. h Arú Hashem. Esta comunión no solamente era una comunión con el Eterno, sino era una comunión para t o d o su familia. Ya Jacob no era solo, era Israel, ya era un pueblo. El propósito que el Eterno inició con Abraham ya estaba tomando forma en Jacob. Betel no era la morada fija de Jacob, sino Hebrón, pues esta fue la habitación permanente de Abraham, de Isaac y por supuesto, Jacob debía pasarlo. Así como nosotros debemos pasar también allí, a ese lugar. Esto indica que necesitamos conocer a Betel como la casa del Eterno y también a Siquén como el poder del Eterno. Aún así, no vivimos en el conocimiento en la casa del Eterno ni en Siquén en la fuerza del Eterno, sino en Hebrón, que es la comunión con el Eterno. Y ahí es que empezamos a tener el conocimiento en la profundidad de su t o r á Solamente en la comunión debemos y podemos entender la voluntad del Eterno en nuestras vidas. Solamente en la comunión podemos profundizar su Torah. De ahí en adelante, Jacob comprendió que no podía hacer nada por su propia cuenta. Tenía que hacerlo todo en comunión y no podía hacer nada fuera de ella. Si el Eterno no le pone fin a nuestro Yetzehará, a nuestra carne, nunca comprenderemos la importancia de lo que es estar en una verdadera comunión. Muchos creyentes dan la impresión de que no necesitan tener comunión con el Eterno y tampoco con los demás. Algo equivocado. Ellos son así principalmente porque su carne no ha sido quebrantada. La carne necesita ser quebrantada por el Eterno y nosotros necesitamos conocer la vida en Betel para entender que no podemos vivir fuera de Hebrón ni podemos sobrevivir sin la comunión íntima con el Padre. La comunión de la que hablamos es el suministro de la vida que nos da en Yeshua Hamashiach, que recibimos de los demás. Cuando otros hermanos y hermanas nos suministran la enseñanza, De Machías en sus vidas, nosotros avanzamos por medio de, esta, de este suministro. Experimentamos lo que es Hebrón. Por ende, la comunión necesita h a c e r algo no solamente individual, sino algo de pueblo. Porque cuando estamos congregados aquí, nos gozamos en ver en nuestro hermano que el Eterno está haciendo la obra. Cuando nosotros entendemos que e l e t e r n o empieza a ser p e r f e c c i o n a d o empieza a perfeccionarnos a nosotros, debemos amar a nuestro prójimo, no debemos criticarlo, no debemos tratarlo mal, porque cada uno está pasando su prueba para ser perfeccionado. Y no pretenda que su hermano pase la misma prueba. O el camino de perfección que está pasando usted. Dele gracias al Eterno porque Él también está siendo transformado como usted lo está haciendo. Y así creceremos como un pueblo. Y así creceremos como una congregación. Amén. Si los hijos del Eterno no han experimentado el quebrantamiento en su corazón, no pueden conocer lo que es la vida congregacional. Es posible que conozcan la doctrina de esa congregación y que la puedan exponer claramente, pero si su carne no es quebrantada, nunca conocerán lo que es la vida en congregación, ni como pueblo. Por muchas tefilot que hagamos, por muchas m i s b o t que hagamos, debemos entender que somos un cuerpo. Que somos un pueblo y que nadie avanza individualmente. El que crezca a tu hermano te da la alegría de saber que tú estás creciendo. Porque una mano no puede crecer sola, ni un pie puede crecer solo. Crece todo el cuerpo. Así que, dele un abrazo a su hermano. Y dígale, el eterno nos está perfeccionando. No vaya a decir, el eterno me está perfeccionando más a mí que a ti. Ay, <risa> eh, eh, ese yo es tremendo. Ese yo es tremendo, ¿no? ¿Ah? Lo que sí le es permitido es pararse en el espejo todos los días, como lo dijimos la otra vez. Y sí. Gracias, Eterno, por esta perfección que has hecho. ¿Ah? Cuando yo digo eso, es porque ya no lo veo como lo veía antes, sino que yo sé que es a través de m a s í a s Yeshua que el Eterno nos puede ver perfectos delante de Él. Cuando el Eterno le dice a Abraham, Anda y sé perfecto delante de mí después de haberle dado la palabra del Brit Mila, del pacto. Y dice perfecto delante de mí. Es porque ese pacto es Mashiach, Yeshua, que nos circuncida de todas las cosas. Circuncidar es cortar, apartar. Y cuando hemos aceptado la Torah. Cuando hemos aceptado la Torah viva, Yeshua HaMashiach, Él nos aparta. Somos circuncidados de este mundo. Estamos en este mundo. Pero somos apartados para Él. Amén. Jacob comienza a reconocer su propia debilidad. Y sufrió un cambio paulatino después de ser disciplinado por el Eterno en Peniel. Gradualmente vio el camino que debía seguir, pasó por Siquén, subió a Betel y por último habitó en, ¿en dónde? En Hebrón. ¿Están conmigo? ¿Sí? Amén. Habitó en Hebrón. Sin embargo, esto no significa que Jacob ya no necesitara que el Eterno lo quebrantara después de lo que había experimentado en Peniel. Ahora es que empieza la buena. La palabra nos muestra que después de Peniel, Jacob recibió aún más disciplina que antes. ¿Mm? Podemos decir que Jacob era una persona asediada por el sufrimiento. De Siquena Betel y de Betel j a e b r ó n Jacob experimentó muchos padecimientos. Así que si usted es es de los que piensan que cuando entra dentro de los caminos de la t o r á cuando hace su brinmila, piensa que ya padeció lo que tenía que padecer, no, prepárese que ahora es que viene lo bueno. Prepárese que ahora es que vienen las pruebas. Ahí es que el Eterno nos va perfeccionando. No después de haber pasado las pruebas, en medio de la prueba es que el eterno. Así que váyase gozando. Vámonos gozando. ¿Ah? Ahora podemos entender, tal vez, a, a, a Kefas en sus últimos tiempos de vida, al mismo r a f s a ú l en sus tiempos de vida, que se quejaban tal vez de muchas cosas que estaban siendo quebrantadas. Más ellos decían: Sentimos gozo. Sentimos gozo. Porque todo esto que estamos padeciendo es para que el Eterno nos perfeccione. Cuando entendemos que lo que estamos pasando es para perfección del Eterno, solo podemos alegrarnos y gozarnos en Él. Amén. Es así. Veamos alguno s de estos padecimientos.、Ah, no me quiero alargar, pero es que el estudio está. Está b u e n o está b u e n o y Ya el rabino me empieza a mirar así como que. En s i q u e m Jacob se enfrentó a una situación muy difícil. Su hija fue deshonrada por s i q u e m hijo de Amor e b e o príncipe de aquella tierra. Entonces, los hijos de Jacob planearon matar a s i q u e m y a todos los varones de la ciudad. Este asunto turbó en gran manera a Jacob. Cuando leemos en Bereshit 34-30, entonces dijo Jacob a Simeón y a l e v í Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob estaba muy preocupado de que los moradores de la tierra de Siquén se levantaran para vengarse y lo destruyeran a él y a toda su familia. Esta fue una de las crisis que enfrentó Jacob en s i q u e m ¿Ah? Ahora podemos entender que cuando él sale de s i q u e m por esta misma situación, es trasladado a d ó n d e A Betel. Y Betel le dice e l Eterno: Yo soy el Shaddai. Yo soy el Todopoderoso. Porque Jacob estaba turbado por lo que había pasado en s i q u é n Entonces ahora podemos entender por qué el Eterno le dice, yo soy el Shaddai. Así que si usted está pasando en medio de una prueba fuerte, el Eterno te dice, yo soy el Shaddai y estoy contigo. Soy el Todopoderoso. Maru Hashem. Cuando Jacob sube a Betel y se encuentra con otro incidente, murió Débora, la nodriza de Ritka. Él ya no vería a su madre, pero la nodriza le habría servido de consuelo. No esperaba que ella también muriese. Las escrituras narran que fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina la cual fue llamada Alombat k u t Que significa la encina del llanto. En esto podemos ver un destello del dolor y la tristeza de Jacob en aquel momento. Jacob partió de Betel y antes de llegar a Efrata, afrontó un incidente aún más doloroso. Rachel dio a luz y hubo un trabajo en su parto, y aconteció que cuando ella muere, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín, la fuerza de mi diestra. Así murió Rachel, sepultada en el camino de Éfrata. Y a h í Jacob levantó un pilar sobre su sepultura, que es una señal que hasta el día de hoy está. La esposa a quien Jacob amaba tanto murió en el camino. La señal que él levantó sobre la tumba de Rachel hablaba sobre su triste historia. ¡Wow! Mire todas esas cosas que empezó a pasar. y a c o b Mientras moraba en edad, Jacob tuvo otra experiencia dolorosa. Y esta fue que Rubén, su hijo, su primogénito, durmió con Bilba, su concubina, con una de sus esposas. Esto también le causó un gran sufrimiento a Jacob. Después de pasar todos estos incidentes, Jacob llegó a Hebrón, donde moraba Isaac, su padre. La Torah no menciona a Rebeca, r i p k a Ripka, la madre de Jacob, en este pasaje. Quizás ya habría muerto. Esta era la disciplina severa con la que el Eterno quebrantaba la vida de Jacob. Su madre lo había amado siempre. Ella l e había ayudado a, a hurtar la bendición de su hermano e s a a para que debía recibir. Pero la madre que lo había amado tan tiernamente ya no estaba. Indudablemente, Jacob experimentó muchos sufrimientos. La sección que extiende el capítulo 37 al final de la vejez de Jacob puede considerarse como la cuarta sección de su historia. También podemos decir que este fue el periodo de madurez de Jacob, la etapa de más esplendor en toda su vida. En el caso de Jacob, Al comienzo él era muy astuto, engañoso, pero al final fue transformado en una persona totalmente amorosa, útil en las manos del Eterno. Si comparamos a Jacob con Isaac y con Abraham, tal vez digamos que el fin de Jacob fue mejor que el de Abraham y mucho mejor que el de Isaac. La manera en que Jacob resplandeció en sus últimos años fue asombrosa. Quizás pensemos que una persona como Jacob no tiene mucha esperanza y no vale la pena tratar de perfeccionarla, pero es el eterno quien hace el camino. Es el eterno quien transforma a las personas. Así que no diga que yo voy a ser siempre igual, que yo no tengo, que soy un caso perdido. El Eterno nos va a transformar, el Eterno te va a transformar, el Eterno te va a perfeccionar y va a cumplir su propósito en tu vida. Al comienzo de Berechit 37, Jacob, Jacob se retrae como si se jubilara. Antes de este tiempo él se mantenía activo desde que se levantaba hasta que se acostaba. Tan pronto terminaba un asunto empezaba otro. Jacob titifica la fuerza que tenemos nosotros corporalmente. Nadie podía hacer que dejara de obrar ni de hablar. En Peniel el eterno lo tocó y en Betel el eterno lo perfeccionó. En Hebrón comienza a ponerse en un segundo plano. Al principio del capítulo 37, solo en ocasiones salía de su encierro para decir algunas palabras o hacer algo. La mayoría del tiempo se mantuvo relegado a un segundo plano. Se había vuelto una persona totalmente sosegada. De hecho, vemos en el capítulo 37: dice que esta es la historia de Jacob, pero empieza a hablar es de j o s e p Porque la vida de Jacob empieza cuando él ya no hace nada. Es cuando el Eterno hace las cosas. Si usted quiere que su vida sea prominente, deje de hacer todo. Y deje que el Eterno haga la obra en su vida. Si conocemos a Jacob, comprenderemos que por sus propios esfuerzos no hallaba total reposo. Hay muchos creyentes así. Si uno les pide que descansen por un par de días, simplemente no pueden hacerlo. No son capaces de detenerse porque quieren estar haciendo muchas cosas. Como quien dice, abarcar muchas cosas y no haciendo un propósito. Jacob llegó a ser una persona sosegada en sus últimos años. Dejó de ser activo en su vida natural. Esto es un fruto de lo que el Eterno hace a través de, de su ruaj en la vida natural. Cuando una persona habita en Hebrón, cuando una persona habita en la comunión íntima con el Eterno, el Eterno lo transforma. Cuando tenemos una comunión íntima con el Eterno, el Eterno nos transforma. Y si hablábamos mucho, ya no vamos a hablar mucho. Y si no dejamos de movernos, pues vamos a tener que dejar de movernos. Si queremos hacer muchas cosas por nuestra propia fuerza, debemos dejar de hacerlo. Para que el Eterno empiece a hacer su obra en nuestras vidas. La característica más sobresaliente de una persona cuya carne ha llegado a ser su fin es aquella donde cesan las actividades carnales, justamente. i n c l u s i v e una persona tan enérgica como Jacob puede llegar a ser una persona totalmente sosegada e inactiva. No hay nada de qué maravillarse cuando una persona perezosa se hace a un lado. Usted no se asombra de una persona que nunca hace nada y de repente deja de hacer cosas. Usted no se va a asombrar. Pero Jacob era una persona que siempre estaba activa, siempre tenía para sí el lugar prominente. Siempre quería darse a relucir. Yo soy, yo soy. Ah, yo hago esto, yo hago esto otro. Ah, apláudame, mírame, no sé qué. ¿Mm? Moverse a un segundo plano fue verdaderamente el resultado de la obra que el Eterno hizo en la vida de Jacob. Por eso es que aquí en la para s h a de hoy nos dice: Y esta es la historia de Jacob. Porque lo que empezó a ser una experiencia individual, el Eterno lo transformó en una experiencia como pueblo, y ahí es que empezó a hacer su obra realmente. Nosotros sabemos que Jacob era una persona astuta, sagaz y artificiosa. Una persona así, por lo general, no se interesa por los demás. Es difícil encontrar una persona que verdaderamente ame a los demás. Una persona que siempre está tramando contra los demás tiene una meta: el lucro personal. Busca la alabanza y la adoración de otros, cosas que no son agradables a los ojos del Eterno. Nunca se c o n d u e no se conduce de los demás ni les tiene consideración. Es incapaz de amar. Jacob era una persona así. Él solo se preocupaba por sí mismo y no sabía amar a los demás. Hasta su amor por Rachel fue egoísta en un momento. Aún así, el eterno lo disciplinó. Después de salir de la casa de su padre, pasó por muchos sufrimientos y muchas dificultades. Al volver a la casa de su padre, aquellos a quienes amaba murieron uno por uno. Después su hija Dina fue deshonrada. Rubén, su hijo mayor, contaminó su lecho. Los sufrimientos de Jacob pasó fueron verdaderamente grandes. Para cuando se estableció en Hebrón, lo había perdido todo. Sin embargo, todos estos sufrimientos lo fueron madurando gradualmente. Ya no era activo, sino que se había convertido en una persona sosegada y que se mantenía. En un segundo plano, Jacob empieza a transformarse hasta tal forma que cuando vemos todos estos sufrimientos, podemos entender el por qué Joseph era su predilección. La mujer que él amó profundamente había muerto. Dando a luz a su otro hijo, Benjamín. Y él sentía que j o s e p era justamente ese primogénito del cual Rubén lo perdió prácticamente al haberse acostado en el lecho de su padre. Podemos entonces entender por qué Jacob prefiere a j o s e p De hecho, dicen nuestros sabios de bendita memoria que j o s e p era idéntico a Jacob físicamente. Era igual a su padre. Y su padre en él sentía un reflejo. Y no podemos obviar que Jacob, al mirar a su hijo, veía en él un reflejo de lo que el Eterno tenía grandemente para él. j o s e p porque Jacob también fue profeta en sus últimos días, él dio una profecía para sus doce tribus, sus doce hijos, y todas se cumplieron. Entonces vemos un Jacob que fue siendo transformado, y aún cuando sus hijos, después de haber vendido o t o m a d o Vendido a j o s e p diciéndole que había muerto, trayéndole la túnica que él había bordado para él, ensangrentada. Dice que él se vistió de silicio, rasgó sus vestiduras y no aceptó ninguna consolación de sus hijos. Tuvo gran dolor en su corazón. Wow, u s t e d s a b e todas las cosas que pasó a Jacob. Cómo el Eterno fue quebrantando cada día más su vida para poder hacer su voluntad. Cuando el Eterno nos hace pasar ciertas vicisitudes, ciertas pruebas en nuestra s vida, s es porque así como dice Hebreos, lo que leímos en Hebreos 12, del 3 al 13. Es porque el Eterno está disciplinando nuestras vidas. Y que padre que ama a su Hijo no lo disciplina. Muchas veces, cuando vemos a nuestros hijos, por lo menos yo, mis hijas, yo no solamente veo a mis hijas, yo las veo como una doctora, yo la s veo como un arquitecto, yo l a s veo como una mujer del Eterno. Yo la veo como una música, una cantora, yo la veo como una danzarina. ¿Mm? Pero está en mí la responsabilidad de muchas veces para que ella pueda cumplir ese propósito o ayudarla a cumplir ese propósito, disciplinarla para que lo pueda hacer. ¿Cuántas veces hemos orado? Padre, yo quiero ser usado por ti. ¿Ah? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Yo creo que el 100% de lo que estamos aquí lo hemos dicho. ¿Ah? En esos momentos de quebrantamiento que hemos pasado, ciertas cosas y decimos: Padre, yo quiero ser usado por ti. Mire, usted no sabe lo que dijo. ¿Ah? Cuando usted dice: Padre, quiero ser usado por ti. Es más, cuando usted dice: Padre, dame paciencia. La única forma que te dé paciencia es que pases muchas cosas para tener paciencia. ¿Mm? Y cuando estamos en medio de la vicis vicisitud, en medio del problema, decimos, Padre, ¿por qué nos haces pasar esto? Padre, ¿por qué estoy pasando eso? ¿Ah? Y, ta, ta, ta, ta, ta, mira, hace como siete años, un día p a r e c i ó a este, tú pediste que querías paciencia. Tú pediste que querías ser perfeccionado. Tú pediste que querías ser un vaso usado por ti. ¿Ah? Tú pediste que entrar dentro de las raíces. Tú pediste estar dentro de Israel. ¿Ah? Por eso debemos agradecer al Eterno cada cosa que pasamos. Porque lo hemos pedido y no nos acordamos. Miren, para culminar: Jacob nació aferrado a la primogenitura, porque él quería esa primogenitura. Él nació aferrado a ese talón. De hecho, esa primogenitura también le pertenece, déjenme decirle. Y usted me dirá, bueno, ¿por qué? Porque ellos nacieron como un uno. Ellos no nacieron separados. Déjenme explicar.、O、a ver si me puedo hacer explicar. Cuando Alan a e s a b no salió e s a b solo. Jacob salió aferrado a él. O sea que fueron uno. Esa primogenitura siempre fue de los dos, solo que uno la despreció. Jacob siempre quiso esa primogenitura, siempre quiso la bendición de esa primogenitura. Y muchas veces lo que nosotros deseamos con fervor tiene sus consecuencias, tiene sus pruebas, tiene el porqué. Mientras más usted quiera buscar el Eterno, el Eterno le va a hacer pasar pruebas para ver si es verdad que lo quiere buscar. Y yo me imagino a Jacob cuando pasaba todas estas circunstancias, todas estas pruebas diciendo: Yo quería la primogenitura, yo quería la bendición. Pero déjeme decirle algo. A pesar de todas las pruebas, y yo he pasado mis pruebas, yo podré decir como Jacob, gracias eterno, porque tú me has sostenido hasta aquí, porque tú has sido mi Shaddai, porque tú has sido el Todopoderoso en mi vida, porque tú me has sostenido, porque tú me has levantado. Cuando nuestra vida. Es transformada, es porque nosotros pedimos esa transformación. Nosotros un día dijimos: Padre, t r a n s f o r m a m e quita lo malo de mí, quiero h a c e r lo mejor para ti, purifica mi corazón, quiero tener manos limpias y un corazón limpio. Pues para hacerlo, el Eterno tiene que quitar. Todo lo malo de nuestras vidas. Y ese t proceso es el que muchas veces no queremos ver. El Eterno transforma nuestras vidas. El Eterno nos va perfeccionando. El Eterno hace que de un carbón sea un diamante. El Eterno solamente nos va a transformar mientras estemos en una comunión c o n t i n u a con el Eterno. El Eterno nos va a transformar cuando entendamos que vivir en Hebrón y subir de vez en cuando a Betel es lo que va a transformar nuestras vidas. Abinu Malkeino, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias porque un día estábamos esparcidos y tú nos recogiste. Gracias porque un día estábamos sin propósitos, ajenos a tus pactos. Gracias porque hemos sido injertados en Israel. Gracias porque tú nos has acercado a tus pactos. Gracias porque tú nos has acercado a tus promesas. Gracias porque tú nos has santificado para poder santificarte. Gracias por darnos la salvación verdadera en m a s í a s Yeshua. Gracias porque tu Ruach está transformando nuestras vidas y perfeccionándonos para poder estar delante de ti. Gracias porque tú nos transformas a nosotros y transformas a toda nuestra familia. Gracias. Gracias porque tu bendición, tu aceite precioso está s i e n d o sobre nosotros y llega a toda nuestra familia. Gracias porque una porción de tu pueblo, un remanente de tu pueblo, adorándote, bendice a toda la nación de Venezuela. Gracias porque las oraciones de los justos no pasan en vano delante de tu presencia. Gracias porque tu misericordia está sobre este país por la oración de los justos. Gracias por tu shalom. Gracias porque lo que no vemos con nuestros ojos naturales, tú lo estás haciendo. Porque tú eres el Shaddai. Tú eres el Todopoderoso. Tú eres el que sostienes al universo. Con tu diestra poderosa, y todo está sostenido con tu Dama y con tu palabra. Gracias, eterno, porque esta situación que estamos viviendo está haciendo que los líderes se conmuevan, está haciendo que las personas busquen tu presencia. Donde tenía grandes riquezas y podía mirar a los demás países por encima del los... hombre. En tu Torah, verdaderos hombres y mujeres que busquen tu Torah y sean temerosos de tu presencia. Y tu palabra puede esparcir a todos los enemigos y a todas las cosas ocultas que quieren perturbar este mundo. Bendecimos a Israel, bendecimos la tierra de Israel, Bendimos, bendecimos a sus líderes. Bendecimos a sus rabinos, bendecimos a toda persona que busque de tu Torah en Israel. Bendecimos a toda la diáspora de Israel e s p a c i d a en todo el mundo, Padre Santo. Proclamamos el Shalom en Israel, proclamamos la paz en tu shalom ponga orden y que tu shalom pueda transformar y podamos estar en una verdadera comunión contigo, Padre. En el nombre de m a c í a h y Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Denle un fuerte paso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se merece toda la honra y toda la gloria. シャワーチャロン。